de que García. 10, 10, 10 amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy la cosa va de dinero. Hola, buenas tardes, soy、eh, Ángel. Yo el dinero más fácil que me he ganado ha sido con mi amiga Dayana, ¿Ah? que me lo dejó y no se lo devolví. 200 euros. v a m o n o s a ver qué pasaba un 4 de abril en el mundo de la música. <risa> <risa> El 4 de abril de 2008, Jaycee y Beyoncé se casaron en una ceremonia privada en el apartamento del novio en Nueva York. Dejó de ser una single lady. e h Los invitados incluyeron a, ojo, ¿eh? Chris Martin y los miembros del Destiny Shield, k a y l e Rowland y además Michelle Williams.、Oh, let it be. Como hoy en 1987, la canción benéfica de Ferry Eight con el tema Let It Be es número uno en la lista británica de singles durante tres semanas consecutivas. El tema presenta, entre otros, a Paul McCartney, Boy George, Mark Knopfler, Kim Wild, e n i c k e r Show y Kate Bush, entre otros. Y el 4 de abril del 81, Bugs f i z z ganaba el festival de Eurovisión que se celebró en Dublín con la canción Making Your Mind Up. La canción a la que votan todos los países participantes consigue superar a Alemania por cuatro puntos y se convirtió en un clásico por su baile. Semanas después, el tema sería número uno en Inglaterra y un éxito brutal en toda Europa. Y seguro que te suena un montón. Ya verás cómo la gozas. You will find that there comes a time for making your mind up. You've got to turn it on. And then you've got to put it out. You've got to be sure that it's something everybody's going to talk about. Before you decide that the time's right for making your mind up. You're making your mind up. making your mind なべべ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 ¿Tiene canciones de The Cure que me gustan? ¿Y a ti? Sí, también, ¿no? ¿Esta sería una de ellas? A mí también. Se llama Friday I'm in Love. Hay un montón de buena música para sonar en Kiss. Oh, yeah. Kiss is the heart. Van a sonar Delight. Y Bruce Frysting. Kylie con can get you my Minolcon get head can out of どうしても、今日の放送です。 Okay. Hendrix days music makes motion m o v e like a maze、made、all inside of me art especially o、no、the rhythm where I wanna be come up flowing blow with electric eyes to get h e die baby you'll be alive baby you'll see the fuck inside of me baby you'll see that rhythm is a key get r e t t y w e r e the c t i n q u t it q u t it stop on the s t when I hear funk、group. you play a pop pop followers and o o t baby just sing about the groove singing 35, ahora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué hacéis a estas horas? ¿Vais a casa? Después del trabajo, estáis en el coche. ¿Cómo que atasco? ¿Cómo que atasco ni qué atasco? Ya no existen los atascos, ¿eh? Con Play Kids por las tardes, que lo p a s a m o s aquí en grande, ¿eh? Si te acabas de incorporar, hoy queríamos saber cuál ha sido la ocasión en la que has ganado un dinerillo fácil. Si te parece, vamos a Instagram. Venga, David Miliki dice: El de la paga semanal de mi madre. Dice, y el de mi abuela que cuando te lo daba parecía un camello. Que no se entere tu madre, que no se entere tu madre. <risa> <risa> Marta n i s García. Mar、eh, perdón. Marta Nistal García. ¿Eh? c a t a n vuestros n i c k pues aparcar a la puerta de casa y encontrarme 50 euros. Vamos, toda la alegría al llegar a casa. Mar Teresa dice: Le revendí a mi cuñado en la plancha del pelo que ya no usaba. 30 o r a z o s sin despeinarme. <risa> María, desde Madrid, ¿qué nos cuentas? El dinero más fácil que me he ganado ¿Sí? es una vez que me propuso un señor hacer un striptease. ¿Cómo? Exclusivamente un striptease. No podía tocar y no os puedo decir lo que gané. Pero me lancé: dije, esto es una experiencia, voy a hacer un check en mi vida. Y ese es el dinero más fácil que he ganado nunca. Caray, mal acá o parado, eh. Mercedes de Madrid. Buenas tardes, Quiseros. Un dinerillo fácil. La señal de una vivienda que yo vendía. El de la agencia luego pretendía que se la devolviera y que le firmaran l o s documentos. De lo más raro, me quedé con los 3.000 euros. s p e r dona? Y hasta hoy. ¡Merchenoso! Hola, buenas tardes, Javier, de Valencia. Hola, Javier. Pues mi. Mi dinero extra, así sin esperarlo,、sí. fue hace cuestión de un mes. Una inversión que había hecho en, una, en la anterior empresa donde trabajaba、sí. hace dos años.、Sí. Y de golpe, de repente, me llegó hace un mes una carta diciendo que mirase los beneficios y tal y cual de una primera inversión de 300 euros、sí. que pensaba me habían f i n i q u i t a d o、sí. y que se han convertido en 4.000 euros. Así por. El arte del biribirloque. Madre mía, a mí las únicas notificaciones que me llegan son las de Hacienda. Una vez un tío delante mío con un pedo del 14 <risa> iba perdiendo los billetes y yo detrás recogiéndolos, ¿sabes? <risa> <risa> Egoístamente no dije nada aquel día, por necesidad, ¿eh? Si no, vamos, no suelo actuar así. <risa>、oh, solo los festivos y fines de semana. <risa> bueno, pues ahora te van tres exitazos seguidos: Guru Joss con Infinity, You Can Hurry Love the Phil Collins y. Oye.、Oh yeah, Invitamos una vez más a la antena de Keys a Kylie Minogue con su Can t Get You Out of My Head. Esto es Play Keys. Yeah. Cósmico con el que termina esta canción. Guru Josh Infinity. Bueno, llega el final de la tarde, pero para nosotros, ¿eh? porque la música en Kise FM continúa, pero antes nos vamos a teletransportar. Sí, amigos, nos vamos hasta la ciudad de las artes y las ciencias. Uy, que ya sabéis quién es Ciudad, ¿no? es s Todavía no. Jardín de Turia. El Oceanographic, la playa de la m a l v a r r o s a Sí, amigos, nos vamos a Valencia. Ahí está nuestro amigo Javier, que se va a llevar este pack fantástico con los amigos de Smartbox. Que se llama Pack Pura Aventura. Y un beso y un abrazo a los valencianos y valencianas. 96.9. Mañana regresamos cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Los saludos de quien te habló. Mi nombre es Ricky García. Te deja con la música de Kiss, la mejor del mundo. Hasta mañana.